Mario, Pali y Jonathan Moleker, te saluda, buen día. ¿Qué tal chicos, Pablo y Jonathan? ¿Cómo les va? Y un saludo para toda la audiencia. Bien, Mario, queríamos... Eh, recién mirábamos que había información de Canal 3, de que terminaron unas obras, eh, algo que nos habías contado vos a principio de año, que estaban avanzadas, eh, finalmente bueno, las pudieron finalizar, pero también nos interesaba hablar con vos por el tema del fútbol. ¿Qué va a pasar con Canal 3 y el fútbol, eh, ahora que está casi privatizado? Eh, queríamos saber si... ¿Los eh, televidentes pampeanos de Canal 3 eh, podrán acceder a los partidos? Bueno, este, sí, lo que me decía de las obras son las obras que se iniciaron el año pasado de remodelación de la planta transmisora, con reemplazo total de todas las aberturas exteriores, el arreglo de los techos, la, el reemplazo total de la red eléctrica, todo el conexionado interno, una, un área de ampliación, la pintura. Realmente el canal ha quedado habitable y un lugar digno para trabajar para todos así que es una enorme satisfacción y eh, encarado por el Departamento Técnico el proceso de, digitaliz de digitalización del canal también. Uh -huh. Un proceso que nosotros habíamos intentado a través de una licitación el año pasado, pero que fracasó porque las empresas que presentaron o no cumplieron con los requisitos administrativos y en otro caso la oferta que ellos hacían desde el punto de vista de lo que nosotros requeríamos no era suficiente, en todo ese interín, la capacitación del personal, la incorporación de, de algún personal técnico también, nos dio la posibilidad de, de animarnos a hacer nosotros este proyecto. Y es además lo que han hecho prácticamente todos, todos los canales del, del Consejo Federal y la mayoría de los patagónicos, con su propia gente, ir avanzando en este proyecto, con algún asesoramiento externo, pero que seamos nosotros mismos los que llevemos adelante la digitalización. Respecto del otro respecto del tema del, del fútbol que, que mencionabas lamentablemente son, eh, es, es oscuro el panorama es, es el panorama de la tribuna nuevamente me parece, sí. eh, de ver la tribuna y escuchar el relato, porque ya desde, desde el año pasado fue muy difícil para nosotros sobre finales del año pasado, fue muy difícil para nosotros de final del año pasado poder conseguir eh, estos eventos y este año nos quedamos sin interlocutores válidos Hasta el año pasado nosotros eh, teníamos un, una relación con la gente de Fútbol para Todos en el primer semestre, que nos mandaba los parámetros satelitales de los encuentros para que pudiéramos tomarlos. En el segundo semestre del año, eh, ya eso se transformó en algo mucho más informal, por WhatsApp me los pasaban a mí a los parámetros satelitales, casi de manera clandestina, y este año... Este, nos quedamos sin quien poder llamar no hay, no hay interlocutores válidos eh, desapareció fútbol para todos y quien nos pasaba esos parámetros satelitales en teoría hasta octubre todos podrían estar viendo a través de la televisión abierta eh, los partidos, pero solo en teoría, porque en la realidad es imposible. Uh, y, y, y Mario, eh, o sea que no, no hay autoridad nacional que, que pueda llegar a acomodar esto o mandarle no, esto no, a no, la No, no, nosotros lo fuimos eh, tratando en el marco del Consejo Federal de la Televisión Pública, que es el ente que nos, nos reúne a todos los canales públicos del interior del país. Eh, directamente nos dijeron que no estábamos habilitados para tomarlo, eh, nosotros entendíamos que, que la ley nos amparaba y que lo podíamos hacer, pero bueno, y se hagan lo que quieran, pero no, no pueden, claro, la única forma que nos temas eh, tomarlo es tomarlos, hacerlo de manera clandestina, es decir, tomar la señal de Telefe, del 13 con sus logos, lo cual sí no está permitido. Y si no te dan los parámetros satelitales, no podés tomar la señal limpia, que es lo que hacíamos siempre. Claro. Pero bueno, eh, esa es la realidad concreta. Y no hay información ni siquiera de eh, eh, que a partir de octubre, cuando se privatice totalmente las transmisiones del fútbol, eh, transmitir algún partido, viste, que hay partidos no, que no... No, hasta los... ahora absolutamente nada. Ni siquiera esto, yo digo, bueno, que sea el Nacional B, pero claro. no sé. Eh, hasta ahora, hasta ahora, eh, Pali, realmente eh, no, no tenemos ningún tipo de información. Y, y, Nosotros y... por octubre, por ahí seguramente vamos a tener una nueva reunión del Consejo Federal de la Televisión Pública, por ahí nos llegan sobre la hora algunos avisos para tomar eventos que adquirió la Televisión Pública y los podemos bajar, que antes eran libres, O sea, cada cosa que pasaba a la Televisión Pública nosotros lo único que hacíamos era bajar la señal, ahora ni siquiera eso, nos tienen que autorizar para que lo hagamos, pasó con el Mundial Sub-20, eh, eh, con una lamentable participación del seleccionado sí. argentino, que nos pudimos tomar algunos encuentros, pero estábamos autorizados para tomar el evento completo siempre y cuando jugara Argentina. Ah. Bueno, se terminó rápido, en la primera ronda nos volvimos y también para la primera ronda nos volvimos nosotros con la televisión. Mm. O sea que esta situación que le pasa a Canal 3 le está pasando a todos los canales públicos, vendría a ser. A todos los canales públicos y abiertos del país absolutamente a todos y este y creo que ahora con el agravante de la televisión digital aquellos que no tengan eh, la conexión por fibra óptica y eso no sé cómo van a hacer para tomar la señal eh, porque recordemos que es hd o full hd la transmisión y aquellos canales de cable que no tengan el cableado yo no sé cómo lo van a hacer calculo que podrán hacerlo del método viejo con conversores y cosas así pero eh, pague y vea este es el famoso pay per view que ya lo habíamos dicho nosotros, que lo habíamos venido a principio de gestión, eh, a principios de 2016 habíamos advertido esta situación, porque antes era una cuestión organizada, se firmaban contratos, llegaba el contrato, el canal se comprometía a ciertas cosas, y después ese contrato que a nosotros fue muy precario con decirte que nosotros firmamos el contrato en el primer semestre de 2016, y jamás Fútbol para Todos nos devolvió el contrato firmado. Nosotros firmamos un contrato para hacernos responsables de ciertas cosas y jamás nos volvió ese contrato firmado. Y después se transformó en la informalidad total y ahora directamente desapareció. Bueno, la promesa esa de campaña de Macri de que el fútbol para todos iba a seguir siendo gratis ha quedado en el olvido. Eh, una más. Una más, sí. Eh, Mario, te, te quiero consultar también, de ¿qué pasa con el archivo de Canal 3? Eh... Bueno, eh, el archivo de Canal 3 nosotros eh, por ahora estamos... Eh, digitalizando el material VHS con lo que tenemos y estamos trabajando con la gente de contenidos públicos, con Alberto Ligalupi en la posibilidad de conseguir financiamiento para reparar nuestro parque de caseteras y eh, conseguir alguna computadora que nos permita, alguna PC que nos permita ir digitalizando ese material. Eh, hemos estado en conversaciones con la gente del Archivo Histórico, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia y eh, queremos ver cómo encaramos, porque realmente eh, cómo encarar la capacitación de quienes van a estar a cargo de, de administrar ese archivo, porque hay dos etapas, o más etapas en realidad. Eh, hay una de digitalización, hay otra de sistematización de ese archivo, la posibilidad de acceso público al mismo, eh, es decir, todo lo que tiene que ver con la socialización. Estamos avanzando en conversaciones y la posibilidad también en algún momento, porque si bien hace unos años se había hablado de que se iba a hacer el archivo en el canal, jamás hubo una obra que estuviera pensada para que el archivo sea algún lugar ideal, con sí. las condiciones como corresponde, eso nunca fue proyectado. Fue proyectada solamente la obra de mantenimiento de la planta, pero un lugar específico donde poner el archivo, no. Y hoy depende de la tarea de, de personal de, de una persona, concretamente de Mario Blandi, que ha tomado este, este proceso de ir recuperando o digitalizando el archivo, eh, eh, se ha hecho cargo y lo va cuidando de esa manera y nosotros lo vamos acompañando, pero eh, un proyecto integral y todo desarrollado todavía nos falta un camino por recorrer pero la intención es hacerlo claro. eh, Mario, eh, hubo una experiencia de transmitir un partido del Federal A eh, recuerdo el año pasado, eh, ¿en qué quedó eso? Eh, bueno, el... quedó en esa experiencia, ahora los, los chicos de técnica eh, se compraron todos los elementos para armar nuestro móvil de manera digital uh -huh. de hecho ya está toda la parte técnica, el móvil ahora en este momento está en Chapi y pintura para hacer algunas reparaciones de, de abollones y todo el mobiliario que lleva adentro también está armado uh -huh. lo que hay es que montarlo, así que en unos 10, 15 días estaríamos con el montaje del móvil y simplemente falta algún elemento de conexionado y por ahí la posibilidad de pensar a pensar en al menos de, de transmitir el fútbol. Ah. Para mí hoy es un sueño que forma parte de un proyecto a mediano plazo ya que no vamos a tener el fútbol de primera división claro. la posibilidad de tener al menos un partido por fin de semana de, de, los, es de los equipos provinciales. Claro, e sí, este, sí. Por ahora quizás... Un sueño y un proyecto, las dos cosas juntas. Va sí. eh, un sueño encabezado, de, acompañado de un proyecto. Bien. No Mar te pongo plazo ni fecha porque sería, sería irresponsable de mi parte. Está bien, está, está, está. Bien, Mario, no sé si querés agregar algo de, no, de otro tema. No, ag simplemente agradecer eh, a ustedes que me dan la posibilidad de, de contar esto. Eh, muy contento, ya te digo, por, por la obra que, que culminó, por cómo quedó el canal. Eh, y los proyectos que hay también, y sobre todo porque los, los, los empleados, los trabajadores del canal han decidido tomar la posta y, y encarar el proceso de digitalización. Quizás es la manera más difícil, la manera más larga, pero es la única que, que veo como válida, sobre todo, para, para lo que es la formación profesional, la dignidad del trabajador y la posibilidad de que nosotros podamos mejorar la televisión de los campeones. Nada más que eso. Gracias, Mario. Pali, abrazo enorme para vos y un saludo para toda la audiencia y la gente de Radio Carmen. Bien, eh, la palabra del director de Canal 3, Mario Siauri. Los pampeanos nos vamos a quedar sin ver el fútbol. Los pampeanos no, te diría que una gran parte sí. del país, eh, la sí, televisión sí. abierta, gratis, eh, eh, no va a poder transmitir más el fútbol eh, de AFA. No, hay que estar abonado a un servicio de cable, lógicamente. Por eso se hablaba de los 300 pesos estos que son un adicional, digamos. No vas a ver el fútbol por 300 pesos. Claro. Estás en un servicio... No, necesitas el cable de, que son 400 que, más sí. o, o 300 más oh. y 300. Sí, sí, sí totalmente. Bueno.